El domingo Sergio Massa en el debate anunció algo que pasó en algunos casos este como un hecho menor, pero para mí fue uno de los de los planteos más interesantes que hubo en, en el debate, eh, que se trata de la creación de una moneda digital gestionada por el Estado argentino, por el gobierno. Vamos a conversar unos minutos con Ramiro Rodríguez, es contador y profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, para bueno conocer cuál es podrían ser los alcances de esta moneda digital. Muy buenos días, Ramiro. ¿Cómo estás? Buen día, Cintia. ¿Cómo andás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bien. Bueno, tenías el año pasado una columna justamente sobre esto, así que eras el indicado para para que conversemos. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto que anunció Massa? O qué, qué, ¿Qué posibilidades traería? Bueno, sí, teníamos con Pali a la, a la mañana una columna y fuimos charlando estos temas y eso, viste eh ahí hay algunas cuestiones que, que hoy en día están en el anuncio ese quiso masa en el en el debate que escuchamos todos y todas pero no hay eh, un proyecto concreto todavía presentado si bien eh, él hay al, algún se asimila que puede ser alguno de los proyectos que, que andan dando vuelta porque él Eh, se entrevistó con, el, con un contador chaqueño que tiene una fundación que había presentado un proyecto de peso argentino digital, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece, la, la, la realidad es que hay la diferenciación que hay que hacer es un poco entre dinero electrónico y, y, y una moneda digital, ¿no? Nosotros en, en, en, en la economía diaria habitualmente usamos dinero electrónico cuando hacemos transferencias, ¿No? O pagamos con código QR O tenemos billeteras virtuales Como las que son Las de Mercado Pago, Tarjeta Naranja Todas esas son dinero eh, Hay mucho más dinero electrónico Dando vuelta que físico Que papeles impresos con esos billetes ¿No? Claro. Eh, pero Eso no es una moneda digital Una moneda digital Es una moneda que eh, se, se monta sobre una red Que se llama blockchain Que es como claro. un libro De, de contable, eh, de, distribuido, descentralizado, o sea que esa información la tiene mucha gente, eh, muchos nodos, y que esto lleva a que sean redes mucho más seguras y con capacidad de, de, de programar no eh, lo que se llaman contratos inteligentes, algo bastante más amplio que esta otra cuestión. Eh, ante esta corriente de que las criptomonedas que surgieron, Eh, como una respuesta al sistema financiero que establecían los estados, digamos mundialmente, hace más de más de 10 años, eh, todos los estados nacionales, eh, no todos, pero una gran parte de los estados nacionales han se están volcando a querer emitir monedas criptomonedas <coughs> con con el con el aval del estado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces et, hay proyectos de Joan digital en China, de Eurodigital, Brasil tiene un proyecto bastante avanzado que va, va a empezar a funcionar, se llama TREX, que es el, el, el real digital eh, el año que viene, o sea que en esto lo que lo que hace Massa es sumarse a una corriente eh, mundial eh, en este sentido. ¿viste? Claro, o sea, no existe hoy ningún Estado que esté gestionando una moneda, no, son proyectos no, no. los que hay son proyectos pero algunos con bastante grado de avance como te digo el, el digital del, del del real ya está en el, el banco central del real eh, uno puede ver el proyecto y tiene como fecha de lanzamiento en el 2024 o sea, en unos pocos meses claro, eh, claro. para mercado mayorista la, o sea la, la la ventaja que le ven por por ejemplo la que la que tiene esta persona que le acercó el proyecto Yo creo que el proyecto este de, de de Carlos María de los Santos, que es el, el que le acercó el proyecto a Maza hace un tiempo, tiene algunas cosas que serían de difícil implementación, porque ese proyecto eh, lo que plantea es la eliminación total del papel, ¿no? y el reemplazo del papel por esta moneda digital, paulatinamente, pero que en un momento no haya más papel. Bueno. Eh, es un caso extremo que tendría como gran ventaja el blanqueo total de la economía porque en una moneda digital no hay transacciones en negro porque todas las transacciones quedan registradas en la blockchain en ese en ese libro contable público distribuido viste entonces uh -huh. eso generaría eh, algunas ventajas para el fisco en materia de recaudación de, de un montón de problemas que tenemos de una de economía informal Que, eh, se superaría ¿viste? aparte no se puede Pero... quedar afuera de un mercado que está siendo hoy este elegido por, por por la mayoría de las empresas y que cotiza claro claro y justamente eh, más allá de lo que el, los estados nacionales lo que están haciendo es la gente está usando criptoone eh, más allá de, de, de la de, de que los estados lo regulen o no lo regulen. Claro y más en, en, en lugares como Argentina. Argentina está en el ranking mundial entre los primeros 10 países donde más se utilizan. Eh, eh, bueno. Ramiro, buen día. Juan Depiante, saludos. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? Eh, o sea que eh, la implementación de este sistema serviría para regular la, la evasión impositiva. En el caso extremo, por eso. Pero yo uh -huh. para mí no es lo que dijo masa por eso te, le digo siempre eh, con lo que uno lee periodísticamente uh -huh. y eh, la... la Las manifestaciones de masa en, en, en lo breve que fue en, en, en el debate no uh -huh. porque él lo planteó como una cuestión de, de de que funcionarían los dos sistemas no y el proyecto de, de, de santos este proyecto que está presentado uh -huh. o sea, que no está presentado digamos que está distribuido que es, sí. es una fundación que tiene este tiene en chaco que, que lo está distribuyendo hace un montón de, de años 4 o 5 años que está como propugnando la utilización de esto Eh, implica la eliminación total que no me parece que fue lo que planteó masa claro Sí, lo que planteó masa como una cuestión de que la, los más jóvenes usan dinero electrónico, o sea, yo eh, voy a ser autorreferencial, pero tengo dos hijas de 16 y 18 años y no quieren efectivo. Tal cual. Claro. O sea, ellos pagan todo con QR y hasta en, en las fiestas, en, en los lugares de divertimento pagan con QR, así que no quieren los billetes. Uh -huh. Entonces... Eh, Eh, y yo, Ramiro, mirá, ah, está, tan, sí. está tan extendido y doméstico que yo me enteré de la existencia de blockchain y de, y de las minas y qué sé yo, eh, con mi peluquero. Eh, porque ¿Ah? ahí en la peluquería todo lo que estaban ahí usaban las minas, qué sé yo. Digo, ¿qué mierda están hablando de esto? <risa> el Candy Crush, pago con el Candy Crush, ¿cómo hago? Claro. La realidad es que, claro, se fue dando una, una aceptación por el, y una adopción por parte de, de, de la sociedad de las criptomonedas que va creciendo cada vez más Y que trae, eh, eh, ¿qué pasa? Regulaciones, ¿no? Claro. Se hace una cuenta que más o menos el 5% de la población mundial está usando criptomonedas Y que el ritmo de crecimiento es cada vez, es muy eh, es muy acelerado Como si fuera una, eh, se hace la, la comparación de, de, la, de internet en, lo, en el año, eh, sobre fines de los 90 Entonces, eh, cuando eso se masifique, obviamente se va a regular porque uh -huh. la realidad que las criptomonedas es que salieron como una, si se quiere, como una respuesta eh, en contra del sistema financiero internacional y eh, con una con un extremismo en la liberación del, de, de los capitales, y etcétera En el momento en que la adopción vaya creciendo se va a ir regulando más. Eso uh -huh. no, no hay vuelta atrás. Y, y en, en esa en esos pasos de adopción y regulaciones que aparecen estas monedas digitales emitidas por los estados. Y, y, y Ramiro, en el sentido de, de las empresas estas de pago virtual, ¿haría, ¿haría una competencia a esas empresas o las regularía? No, ahí lo que yo entiendo que habría es... Eh a Esa, esas empresas podrían tener billeteras donde eh, billeteras donde fluiría dinero electrónico que es el que habitualmente está y uh -huh. que se puede y dinero digital que no tendría representación en en, en en pesos físicos no sé o sea que habría que hacer el intercambio entre pesos físicos y pesos. Eh, digitales para para pasar de un lado a otro, pero eso no no no no para la gente sería bastante transparente. Uh -huh. O sea, no, yo no creo que le cambie, sobre todo para los que están acostumbrados a pagar con QR, a tener billeteras como son las que les decía de Mercado Pago, de Brubank, de Banco del Sol, Tarjeta Naranja, hay un montón de productos Ualá eh, que se han masificado y que le están generando también una competencia muy grande al sistema financiero tradicional, ¿no? A los bancos. Eh, y para la gente va a ser súper transparente eso uh -huh. eh, De hecho, por ejemplo, en el caso que, te, que, que hay testigo es Podría asimilarse también al de, eh, en cierto sentido, al de, de El Salvador Donde hay dos monedas de curso legal, una es el dólar y el otro es Bitcoin Y en el caso de El Salvador, ¿cómo lo implementaron? la, la el, el Banco Central de, de El Salvador... Eh, generó una billetera, o sea, una aplicación de billetera, una aplicación que uno se puede bajar en un celular o en la computadora, eh, y en esa billetera permite tener Bitcoin y eh, dólar a la misma vez y permite intercambiar entre los dos gratis. Entonces, claro. si vos... Que, si en vos, el Devin, ese es gratis. Claro, entonces... Uh -huh. Si, si vos no estás tan familiarizado, no querés eh, tener tu ahorro y hacer tus transacciones en Bitcoin, configurar la billetera para que lo hagan dólares y vos ves siempre en dólares y ve los saldo en las dos monedas, o al revés si sos más tecnológico. En este caso que serían una moneda electrónica el peso común y, y una digital, sería súper transparente para la gente. Sí. Uh -huh. y, y, y con el tema no me, me puse a pensar este si uno compra bitcoin no como como, este, como sí. moneda y, y ese bitcoin pierde pierde valor no se sí. le devalúa su su, su dinero. Sí, lo mismo que pasa si te peso. peso. Claro, ¿verdad? está bien, está bien, pero, pero digo... porque sí. esto, De hecho pasó. Está bien, pero digo, claro, eh, eh, si el Bitcoin está puesto como una solución, es lo mismo. Digo, no, porque, lo... a ver, el año pasado, si no me equivoco, Ethereum había escalado altísimo y de un día para el otro cayó su valor y, eh, bueno, la gente que ahorraba en eh, Ethereum... Sí, sí, eh, los criptomonedas tienen un valor y son activos de riesgo donde está... In, eh, donde está... Invirtiendo el sistema financiero tradicional uh -huh. los, los fondos como BlackRock Esos que son pulpos que invierten en acciones Y son, digamos, los dueños del mundo Invierten también en esto claro. Entonces la realidad es que en esa especulación del valor eh, Y en algo novedoso El activo eh, es más de riesgo que las acciones eh, de tecnología o, Entonces cuando esas personas compran y venden Hacen mover mucho el valor El pico de Bitcoin que cuando teníamos la, la columna lo explicamos y dijimos que iba a venir el cripto invierno, está todo escrito, digamos, uh, o sea, no es algo que claro. que, que yo ahora le esté vendiendo humo, digamos, pero eh tocó 69.000 y después en, en eh, cuando se empezó a vender y el mercado se puso malo por la inflación, por la guerra de Ucrania, etcétera, en condiciones negativas los especuladores salen de los activos de riesgo y van a activos más seguros. Y bajó hasta 15.000 uh -huh. Pero por ejemplo, la acción de Facebook Que es una empresa que es la dueña de WhatsApp De Instagram de, de una, Es algo mucho más concreto que Bitcoin La acción de Facebook pasó de 380 dólares A 90 uh -huh. O sea que todo el mercado de riesgo global Perdió valor Claro, eh, eh, hubo Ramiro, a principio de año cuando sí. quebró eh, La matriz del Silicon Valley eh, También se le se Responsabilizó a la emisión de, de los Bitcoins ¿O no? Solo la visión que yo tengo es que esos la, la el sistema financiero internacional, digamos, va moviendo los capitales de acuerdo a la oportunidad. Y Bitcoin, como las acciones de de tecnológicas son activos de riesgo. Uh -huh. Cuando hay problemas como la guerra, la inflación o etcétera, lo, los capitales se mueven a activos menos riesgosos. Entonces, venden el, los activos de riesgo y van a activos de menos riesgo. Con eso generan que lo, que el precio baje cuando la situación se... y el panorama cambia, vuelven a los activos de riesgo porque quieren volver a tener rentabilidad y el precio sube. Claro, eso es la, más o menos este, la, la dinámica del mercado histórica. ¿Eh? histórica. ¿Eh? Ramiro, te agradecemos estos minutos con con ¿Eh? Radio Kermes. ¿eh? No, como siempre, un gusto. Dale, Saludo buenísimo tu aporte. Bueno, ahí conversábamos unos minutos con Ramiro Rodríguez, que es contador y además docente de la Universidad Nacional de la Pampa, a propósito de este anuncio que necesita un poquito más de desarrollo para saber claro. de qué se trata, eh, que dijo Massa en el en el debate a propósito de los este la moneda digital argentina, algunos decían Argencoin.